Nivel signo de interrogación. Uno, dos, tres, ya. La zona más peligrosa es el nivel. Corre por tu vida. Gente, intento escapar. No había ni una sola salida. La gente moría ahí, pero ni sus cuerpos se encontraban. Y eso que es el nivel más peligroso, ya que no tiene fin.